Ochenteros y ochenteras, esto es Play Kiss con Ricky García. Y García. Bueno, pues tal día como hoy, en 1970, se lanzaba el triple disco del festival de Watchdog, que conseguiría vender un millón de copias en dos semanas. Este histórico triple vinilo recogía los directos de esa mítica congregación hippie con el rock como banda sonora, realizado desde el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969. i m a g i n a r o s el cachondeo que pudo haber allí. El festival, que se desarrolló en una granja de 240 hectáreas en Bethel, el condado de Sullivan, estado de Nueva York, supuso un momento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura de la década de los 60. 全てティバルは、彼女の愛のに、彼女ののために、彼女の愛の C めに、彼女の愛のために、彼女の愛のために、彼女ののために、彼女の愛のために、n 女の愛のために、彼女の愛のために、彼女の愛のために、彼女の愛のために、に、彼女の愛のために、彼女の愛のた golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Play Kiss con Ricky García. So、she's g o t G like MC She like sit on her easy V doesn't come for free, she's the real Cualquier país del mundo, excepto Corea del Norte. Piensa cualquier país del mundo. Sabéis quiénes son, ¿verdad? La liaron y bien. ¡Spice Girls! Ya la conoces. Esto se llama Wanna Be. Y en los próximos minutos. ¡Ay! Corazón espinado. ¡Santana! Más YouTube. E invitaremos también a Rafa Sánchez y a los suyos La Unión c o n una de sus canciones más íntimas. Todo esto y mucho más en las tardes de Kiss. Please. Come on.、Please. Enrique García. Michael The Mechanics, Over My Shoulder. Alcanzando a las seis y media, a las cinco y media en Canarias. Oye, si te acabas de incorporar. Bueno, bienvenido, bienvenida. Que sepas que hoy lo que queremos es que nos cuentes. c u á n d o se te ha ido la mano comprando. c u á n d o has pecado de comprador, compradora compulsiva. 606-712-658. Viene en nuestras redes sociales. Te estamos esperando hasta las ocho, las siete en Canarias. Esto es Kiss.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 6 En Canarias, a l t a n t o a t u r e l o j por si llegas a tarde a l g u n a parte. ¿eh? Bueno, pues venga. Y o、oh, si te estás yendo a casa ahora mismo, relajadito, relajadita, ¿eh? nosotros te acompañamos con la mejor música del mundo. Y hoy, hoy lo que queremos es que nos cuentes, que confieses c u a n d o caíste en la tentación de comprar compulsivamente y por qué. Vámonos hasta Instagram. Nuestra amiga Gigi, viendo y aprendiendo, dice: Pues recuerdo una vez. Que Tanto quería llevarme de una tienda que me llevé la alarma que alguien le quitó a una prenda. Y yo, tonta de mí, que la vi tirada en el suelo y me la metí en el bolsillo del pantalón. Allá que voy a pagar, y cuando me iba empezó aquello a sonar, ¡Bii, bii! Dios mío, qué vergüenza. Hasta que me di cuenta y、si、me acordé de que lo llevaba en el bolsillo y la enseñé tierra trágame. Esto es lo que Gigi contó en la comisaría justo antes de que le dejaran hacer la primera llamada. Hola, amigos, quiseros, buenas tardes. Ana desde Alicante. Pues yo compro compulsivamente calcetines. Calcetines porque sí, porque se los come la lavadora, porque me los dejo en el gimnasio. Un día voy a hacer limpieza de calcetines y aparecen 80 calcetines entre los que no tienen par y los que tienen par. Es mi compra, calcetines. Hola, buenas tardes, soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Bueno, hace unos años、eh, aquí en Valencia inauguraron un, un hipermercado, supermercado,、sí. bueno, en fin,、eh, de una marca o firma muy, muy conocida. Y era un outlet,、sí. realmente, donde derivaban toda la ropa baratita.、Sí. El caso que me fui y me cargué, como e r a tan baratas, e con.、Ah. Más de 12 camisetas. s、oh. Muy baratas, pero tengo camisetas todavía después de 8 o 9 años. Hola, soy Virginia de Ibiza.、Hola. Pues nada, compré compulsivamente ¿Sí? una vez que en un supermercado de estos grandes salió la semana de, de Asia. ¿Sí? Y como、Ay. me encanta, me llevé todo lo que pude. e Creo que hasta se me llegaron a caducar cosas porque no pude comérmelo todo un tiempo. <risa> Te llevaste a s i a entera, ¿eh, querida? 606-712-658, cuéntanos la tuya y con los amigos de Energy System. Un Music Box 5, dirás, ¿la mujer de quién? No, eso es un a l t a v o z chiquitito que te puedes llevar a cualquier parte de la casa y que tiene FM para que nos puedas escuchar, r ¿eh? e s o sí, hasta las 8, 7 en Canarias. Esto es Gay Fleeky con Ricky García. CFM. Peace. 20 años con la mejor música.、Wow. Some quiet conversation. She's coming in 12.30 t o i g h t e moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient man. Turn to me as if to say, Hurry, boy, it's waiting at the Deep inside, frightened o f this thing that I've become. Minutos para las 7 de las 6 en Canarias. Bueno, hoy la cosa va de gastar dinero, que eso se nos da a todos de maravilla, ¿eh? Vamos, es un deporte nacional, un prodigio, un festival. Hoy queremos que nos cuentes. ¿Cuándo has comprado compulsivamente y por qué? 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales playkiss-es. ¿Te contaron que si te restregabas un limón adelgazaba s y te compraste 20 kilos? Como te encantan las fresas, compraste 10 kilos y te sobraron 8. <risa> Cuéntanoslo. Hoy en juego con los amigos de Energy System un Music Box 5, un altavoz portátil para que escuches Kiss FM cuando quieras. Esto es. Chicone, who's the g i r l A punto de llegar a las 7 de la tarde, l l e g á Ismael Arranz con toda la información puntual. Y a la vuelta, ¿te suena esto? A s í Captain of Her Heart, Dubal. Esto es Kiss.